Las 9 y 59 minutos. Su programa, Manantial de Fe, mente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Salvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días. Que la misericordia de Dios, el amor de Dios, hoy llegue a su corazón, llegue a su vida para que entonces tenga un día maravilloso. Un día de septiembre, maravilloso, el mes tan querido, tan amado, con tantas banderas, ¿no es cierto?, aunque he visto pocas banderas en las casas, no obstante, luego yo pienso que van a ponerse la, las tricolor con la estrella solitaria, ¿no es verdad?, somos chilenos y los chilenos amamos, amamos nuestra patria, no obstante, con la ayuda del Señor, que hoy día estamos aquí bendecidos, en la radio estamos bendecidos, porque hay una visita importante para el pueblo cristiano evangélico y para todos también, que después le voy a presentar y después le voy a decir quién es. De manera que con este saludo, que es para todos nuestros amigos radio oyentes, voy a leer un salmo o parte de un salmo. Salmo 119 dice así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que de toda riqueza, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. ¿Les gustó este Salmo? Este Salmo es el capítulo más largo de la Biblia O el Salmo más largo Bueno, mire, hoy día tenemos también algo Algo para nuestros amigos radio oyentes ¿Le Voy a decir algunas palabras solamente de este Salmo ¿Ah? Por ejemplo, el versículo 9 del, del capítulo 119 de Salmo Versículo 9 dice ¿Con qué limpiará? el joven su camino con guardar tu palabra o sea no es que ande por caminos de aquí en la tierra de tierra o, o que encuentre basura u otras cosas que ensucien que ensucien así en forma literal al ensuciar los zapatos la ropa no el joven muchas veces por falta de experiencia ensucia su camino con cosas que llegan a su alma a su corazón, a su mente, a su boca, a sus ojos y a sus oídos. ¿Cómo los ensucia? Con palabras obscenas, con los vicios, con malos pensamientos. Iba dejando una estela de un camino no grato, un camino que ha sido andado por él con todas y Estas tremendas cosas, tremendas cosas que han ensuciado su caminar. ¿Y con qué limpiará el joven entonces? ¿Con qué se limpiará de los vicios, de la maledicencia, del enojo, de la ira? de ¿Con qué limpiará el joven su camino de desobediencia? Ah, aquí dice el versículo 9, con guardar tu palabra... Que dios bendiga a los jóvenes y los ayude y usted hermano hermana ah, háblele de este versículo lindo del capítulo 19 119 de salmos el versículo 9 abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley si sí, así dice el versículo 18 a ah, qué cosa extraordinaria qué lindo como la palabra del señor nos enseña ahora traje para ustedes un himno un himno precioso, la victoria cuando pasamos pruebas, dificultades estamos con tanta amargura y dolor en nuestra vida escuchen lo que dice este himno ah, bueno, entonces en cuanto está preparado el CD, en cuanto está preparado el himno, quiero decirle que nuestra visita trajo un regalo Trajo un... No, uno no, dos regalos Dos regalos para aquí nuestra audiencia De manera que le voy a dar el número de teléfono Anótelo ¿eh? Si usted llama va a adquirir entonces uno de estos regalos El número de teléfono es 22-872-7871 Voy a repetirlo 22-872 siete2 y aquí está el himno una gran victoria tengo para ti que sea así bien, bien. para usted estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús, nos acaba de llamar Don Manuel Navarro un amigo de algunos años ya y amigo de mis hijos también muchas gracias por haber llamado Don Manuel Navarro sí, este es el teléfono entonces 228727871 ¿sí? y porque aquí le voy a presentar está con nosotros un Estimado Pastor del Consejo de Pastores de Puente Alto El nombre de él es José Leiva Es un comportor O sea, es una persona que lleva la Biblia para todos los lugares De manera de que estoy muy contento por eso Él ha dejado su trabajo, su esposita que está delicada de salud Y aquí está con nosotros en esta radio emisora Pastor José Leiva tiene la oportunidad es muy grato para mí en esta mañana poder compartir este programa eh, muy escuchado Y que realmente es una bendición para todas las personas que lo escuchan y para el pueblo de Dios Bueno, estoy aquí justamente para eh, tal vez recordarles que este mes de septiembre sí. es el mes de la Biblia El mes de la Biblia Pero también es el mes de la patria Curiosamente sí. eh, La Biblia nos llegó Precisamente Y el primer culto evangélico Donde se leyó aquí en el país Por primera vez La Biblia públicamente Fue precisamente para un Mes de septiembre Ah que bonito Por allá por los años 1800 1800 Claro Cuando llegaron los ingleses aquí con la Exactamente Biblia. los primeros que llegaron fueron personas que vinieron aquí a Chile a trabajar, a ah, invertir, claro eran inversionistas, eran ingleses, pero eran cristianos y que la Biblia para ellos era lo más importante que tenían para ofrecer a todas las personas. Pastor, voy a decirlo a los oyentes, a los que llamen primero, no sé si vamos vamos a, a decir don Manuel Navarro, <coughs> tenemos una Biblia. Una Biblia para regalarle Voy a anotar su nombre Usted que llama entonces eh, Para regalar una Biblia, ¿cierto Pastor? Amén Usted trajo Amén. algunas Biblias aquí Pero tengo dos para regalarle A los que llamen ahora al programa radial Pastor, entonces Usted estaba dando un, un, una pequeña bueno, reseña ¿No es cierto? De los que trajeron la Biblia Exactamente Y precisamente yo traje hoy día también una Biblia Porque veo que mi pastor Alvear Su Biblia ya está Tremendamente desgastada Y yo traje aquí Una Biblia nueva Como dicen por allí de paquete Y que tiene algunas notas Y que se la voy a regalar En ah, esta mañana muchas gracias pastor. Así que Como sí. dice no vengo a vender, vengo a regalar Que bien, muchas gracias Bueno, negro de la verdad Que los chilenos somos hemos recibido una herencia muy grande sí. la biblia cuando comenzó a llegar a chile la primera biblia hace mucho tiempo atrás la verdad es que comenzó a hacer la diferencia en este país y, y a cambiar la mentalidad eso. que había derrotista en exactamente a propósito de los ingleses vino un educador inglés, Don Diego Thompson, sí. invitado por Don Bernardo hill sí. Riquelme, que lo conoció en, en Inglaterra Don Bernardo hill cuando él estudiaba allá. Uh -huh. Y de hecho asistió a la iglesia de allá, de este pastor, y posteriormente lo invitó para que viniera a Chile a trabajar con la Biblia. Qué le Allí trajeron oh, las primeras Biblias, los primeros testamentos, Y de esta manera comenzó a distribuirse y a promocionarte la Palabra de Dios. El pastor, tenía que haber sido algo muy potente porque estaba prohibido leer la Biblia en el vulgo. Bueno, bueno eh, precisamente había una gran necesidad en Chile de la educación. Ajá. Y de esta manera entonces, en aquellos días, con este sistema que trajo don Diego Thompson, era el se llamaba el sistema lancasteriano y de esta forma entonces enseñaban a leer precisamente con la Biblia ah, es bien. decir que toda persona que quería aprender a leer sí. tenía que tener una Biblia claro. así que de esta forma entonces la Biblia comenzó a penetrar en Chile en y en la alta sociedad en todas partes, en todas partes. de ya. hecho los todos los fundadores aquí en Chile de la educación y que hoy día se le recuerda, ¿no es cierto? Eh, recibieron esta herencia de parte de don Diego Thompson uh -huh. precisamente invitado por don Bernardo Jiqui y este señor, don Diego Thompson, pastor evangélico precisamente vino al país y no solo estuvo aquí en Chile estuvo en Argentina, en eh, Uruguay, en Perú en Bolivia oh. y en cada uno de estos lugares precisamente comenzó a hacer este trabajo de enseñar a leer con la palabra de ah, y fíjese bueno. pastor que tenían un sistema muy interesante le, la persona que no sabía leer, le enseñaban a leer y luego lo preparaban para que él a la vez enseñara a leer a otra persona claro que interesante ah, qué, y de interesante. esta forma el conocimiento de la Sagrada Escritura comenzó a profundizarse en Chile Por eso que digo Los chilenos somos hemos recibido una tremenda herencia sí. La palabra de Dios sí. Y donde llega la palabra de Dios Hay un cambio, hay un cambio Comienza a desaparecer Los mitos sí. Comienza a desaparecer la ignorancia sí. Respecto de Dios Respecto de lo que Dios quiere De cada uno de nosotros es De hecho la misma Biblia dice que En el capítulo 14 Eh, segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 dice ah, sí. Toda la escritura Es inspirada por Dios Útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda para buena hora Y solo eh, El Espíritu Santo Pudo soplar Justamente El la verdad de Dios en los oídos y en los corazones de las personas que comienzan a escuchar y a oír la palabra de Dios. Dice también, eh, segunda de Pedro, 1, 20 y 21, de que eh, toda la escritura, la refiriéndose es a la útil. Biblia, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí también dice la palabra que ninguna profecía fue traída por voluntad humana es. sino que los santos hombres de Dios hablaron, hablaron siendo, siendo inspirados por el Espíritu Santo sí. mire qué maravilla por eso de ahí la importancia por eso cuando nació el movimiento evangélico en Europa precisamente sobre la base de la Sagrada Escritura sí. solamente la Biblia puede interpretarse por la Biblia misma es no necesita otros intérpretes que ella misma y la ayuda por supuesto del Espíritu Santo Sin que broma. nos ayuda para que esta palabra podamos entenderla lo maravilloso de todo esto de que eh, ha ido la Biblia a través de la del tiempo eh, siendo traducida a muchas lenguas en este momento hay alrededor de 1800 idiomas y dialectos que la Biblia ha sido traducida los idiomas a los cuales ha sido traducida la Biblia han logrado una ventaja extra sobre los demás idiomas que no han sido traducidos precisamente. No hay libro comparable que haya sido traducido a tantísimos idiomas Exactamente, que es una maravilla, por ejemplo puedo citar por ejemplo cuando la biblia fue traducida al idioma alemán ah. el idioma alemán cobró un nuevo vigor ah. y si uno ve hoy día los grandes comentarios de la biblia precisamente nacieron en alemania sí. los grandes teólogos sí. cristianos los más entendidos de la sagrada escritura precisamente Ahí tenemos el caso de martín Lutero verdad un gran un gran hombre de dios que precisamente un teólogo un de dios un paladín precisamente que fue capaz de remeser eh, el mundo religioso de aquellos días y de hecho nosotros hemos recibido esta herencia maravillosoll de las sagradas escrituras y posteriormente también eh, la biblia fue traducida al idioma inglés y así sucesivamente. Sí. Y fíjense que hoy día acá tenemos algunas lenguas que se hablan en nuestro país, ajá, de pequeños segmentos, pero que realmente están siendo eh traducida a la Biblia, por ejemplo, a, al idioma romaní que habla los gitanos. Ah, sí, sí, sí. Y eh, en este momento eso. Ya fue traducido la, el Nuevo Testamento a ese idioma. Ahora hay un grupo de, de traductores eh, comandado por la Sociedad Bíblica claro, Plena claro. que está trabajando precisamente en la traducción del Antiguo Testamento. Esto requiere mucho tiempo. Sí. No es cuestión de llegar y traducir rápidamente no sino que requiere mucho tiempo y requiere mucho conocimiento y a la vez requiere mucho recurso claro. porque cómo se sostienen estos hombres de Dios que están trabajando en esta labor la sí, palabra puede ser interpretada de muchas maneras pero cuál sería la correcta, la palabra correcta claro. que, que tiene que ir a, allí en aquel versículo exactamente y eso es lo que han hecho también yo estuve presente cuando se entregó el Nuevo Testamento al pueblo Mapuche, allá en el sur. Ya. Yo trabajaba en aquellos días para la, en la Araucanía, en ya. toda esa región, y me tocó precisamente entregar a las autoridades eh, de ese día, eh, intendentes, gobernadores, alcaldes, todas las autoridades uh -huh. de la Novena Región con mucha alegría recibieron eh, el Nuevo Testamento en idioma Mapudungum mapu mapu y claro. precisamente eso le ha dado también a este pueblo ah, qué cosa un valor bien. agregado y una mayor importancia sí. cuando llega la palabra de Dios realmente todo se valora eh, todo feo, alcanza un objetivo mayor se amplía la visión los pueblos comienzan a pensar en forma positiva es verdad. y, a lo, y es lograr verdad. grandes cosas que antes no habían podido hacerlo es gracias al conocimiento a la enseñanza de la palabra de Dios, de la palabra de Dios la por eso que Dios. dice que es útil para enseñar para redactuir, para corregir y para instruir en justicia en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eso es. Pastor Leiva muchas gracias por haber venido ojalá, ojalá venga luego pronto otra vez porque mire, se nos va ya el tiempo se nos va el tiempo y una, una pena, porque recién usted hacía una reseña solamente de claro, tanto, y tanto material oh, tanto, no es cierto y nos gustaría entonces no sé, a, a, si usted quiere llamar antes que nos vamos del programa estamos aquí hasta la hasta 5 minutos más y nos vamos, para que usted tenga una Biblia pues ¿ah? no, te, no tenga temor o lo puede venir a buscar aquí a la radio Aquí mismo, completamente el edificio Y completamente gratis ah, El Pastor Leiva lo, lo está trayendo con mucho cariño Para todos nuestros amigos radio oyentes Bueno, luego estaremos orando Para terminar este programa Porque eso nos acaba el tiempo De manera que, gracias a Dios Por su visita Pastor, muchas gracias En este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, oh qué precioso es hablar de su santa palabra Señor, porque su palabra cambia. Su palabra cambia las vidas y transforma las mentes y los corazones para una vida plena de felicidad y de esta grande esperanza, la salvación y la vida eterna. Gracias, amado Señor. Le pido, mi amado Dios de gloria, que en esta mañana usted haya tocado los corazones y las vidas. Señor, y bendiga a nuestro estimado y querido pastor Jesús, José Leiva, que es un compoltor que se dedica a traer y llevar su santa palabra escrita en estos libros. Bendiga a nuestros amigos radio oyentes y a nuestros hermanos. Señor, le pido también por Rosita Rodríguez Camaño, que está tan enferma y doliente, pero usted puede tocarla, Señor, con su mano poderosa pido también por la esposa del pastor Leiva, señor Amado, por el pastor Silvestre también, señor Amado. Oh, Dios de gloria, pido por también, señor, por el, por el, por todos aquellos que est que están dolientes, señor, que tienen enfermedades en su casa o están internados, señor. Si sí, usted tiene poder, mi Dios amado, por el pastor Valde Benito también Amén. le ruego, señor. Oh, santo Dios, porque nuestro cuerpo se conduele, se adolece, Señor, y se deteriora, pero Señor, nuestra alma va creciendo. Oh, sí, Señor, le pido su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Bueno, estimados amigos oyentes, me despido Convidándole, hoy día tenemos un precioso culto A nuestra iglesia Que está ubicada en la calle José Victorino Lastarria Número 630 Segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda Comenzamos el culto a las 8 De manera que llegue un poco antes Bueno, nuestros hermanos de la iglesia Tienen que llegar un poco antes A no ser aquellos que pasan de su trabajo No Ah, de su labor secular pasan a la iglesia para recibir la bendición del señor sí que dios les bendiga entonces el pastor le entonces unas palabras pastor antes de de, de, de, de salir de esta radio emisión bueno, me despido cariñosamente de todos ustedes que han tenido la gentileza de escucharnos que reciban en este día de hoy durante todo este tiempo la bendición maravillosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo porque Él está cada día con aquellos que le buscan que Dios le bendiga Amén. y este pastor, el reverendo Moisés Salvear se despide deseándole un lindo y maravilloso y poderoso día de bendición, hasta mañana